Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Ricardo Araujo, secretario general de ATE, habló con Radio Cracia sobre la medida de fuerza que se tomará el lunes. Lamentó que no se trate de un paro activo. Bueno, estamos organizando acá con los compañeros. Ahora hay una asamblea en el MOLAS donde vamos a participar. Pero además estamos organizando porque la intención nuestra fue transformar este paro del lunes 25 en paro activo hay una decisión de, del gremio cuando se pidió paro a la CGT y a las organizaciones sindicales se les pidió un paro activo lo que se logró fue este paro pero bueno, la idea sería poder transformarlo en paro activo, así que hemos estado discutiendo esta posibilidad con otras organizaciones y algunas han coincidido con nosotros por lo tanto el lunes trataremos de hacer una movilización Y también impulsamos un paro, digamos que sea un paro total, muy importante, un paro que se sienta en todo, en todo el territorio de la provincia. Giselle Santana, secretaria gremial de Atea Repartición Inti, anunció en Radio Quermés que pidieron audiencia con Dante Sica, reciente nombrado ministro de producción, exigen el fin del desguace del organismo. Llevamos cinco meses ya de conflicto, Por el despido de 265 trabajadores, esto comenzó el, el 26 de enero y hasta acá no ha habido ninguna resolución, lejos de eso ¿no? se ha ido profundizando la situación con, con lo que es la implementación de una nueva estructura que sin dudas va a implicar nuevos despidos y el vaciamiento de, del organismo. Entonces, aprovechando este cambio de, de funcionarios en el Ministerio de Producción, ya que el INTI depende justamente de, de ese ministerio, estamos pidiendo una audiencia con el nuevo ministro, con Dante Sica, que además fue vocal del INTI en los años 2000 y, y ya ha ocupado la, la cartera de producción también, como para, bueno, para que pueda intervenir en esta situación, ¿no? Porque... El INTI es necesario no solamente para quienes trabajamos acá, sino fundamentalmente para la industria nacional, para la pequeña y mediana empresa y para toda la población que se beneficia de los controles que acá se realizan. Entonces es importante que el ministro asuma la importancia de resolver esta situación. El presidente de la Cámara de Comercio, Roberto Nevarez, volvió a apuntar contra los vendedores ambulantes. Dialogó con nuestro cronista de exteriores y esto decía... Bueno, nosotros lo que pedimos fundamentalmente es que toda la venta que no sea por los canales tradicionales, este, no, se, no se tenga en cuenta. O sea, nosotros creemos que eh, lo correcto y lo indispensable para el funcionamiento de cualquier ciudad es que los negocios estén absolutamente bien instalados, como corresponde, y que no haya ni la venta ambulante, ni la venta en, lo, en, lo, en los organismos públicos, ni la venta en los showrooms, ni la venta de ferias. Creemos ¿Quieren que proscribir eso... a los ambulantes? No, proscribir no. Nosotros lo que decimos eh, a los ambulantes justamente que ustedes ...saben que estuvimos reunidos con ellos... ...los incitamos a que, a que alquilen algunos locales... ...de hecho, chicos que estuvieron con nosotros reunidos... ...ya sabemos que hoy han alquilado... ...o sea que realmente es posible hacer las cosas... ...y hacer las cosas bien. En Radiocracia tiene lugar la Asociación Pensamiento Penal... ...hoy la abogada Alejandra Álvarez... ...nos trae el caso de la provincia de Santa Fe... ...a partir de la vigencia del código procesal... ...ha habido muchos casos de detenciones ilegales sin informar a los jueces correspondientes. El amicus es una figura legendaria, digamos, del derecho. Eh, nosotros en pensamiento penal la utilizamos mucho y es la presentación, digamos, de fundamentos de derecho ante los tribunales en causas en donde no somos parte. Se puede pre por lo general la presentan organizaciones de la sociedad civil, especialistas en alguna materia que puede ser, digamos, de derecho colectivo o como, no sé... Eh, ecología o en este caso derechos humanos, en donde cuando un tribunal, ya sea corte o incluso un tribunal de primera instancia, tiene que decidir alguna situación de interés público, eh, se utiliza esa figura para nada, presentar memoriales de derecho que puedan llevar un poco de luz o, o algunas otras consideraciones que cada institución cree necesaria que, que los tribunales sepan. En este viernes, Silvana Staudinger nos trae la cartelera del Espacio Inca con producciones para todas las edades. Bueno, te cuento que para este fin de semana vamos a tener la película infantil, eh, que es la última función de Natacha, que venimos repartiendo las películas infantiles, como ya les vengo contando, duran un mes. Así que esta es la última función de Natacha, que es eh, una película súper linda que nos Cuenta la historia de una niña y sus amigos que quieren demostrar que los perros ven colores. Se va a estar proyectando el domingo a las 17 horas. Y a las 19.30 también tenemos la última función del documental Yo, Sandro. Eh, está bueno este documental que es guiado por la, por la voz en nos de Sandro y va reconstruyendo escenas de su vida y recuerdos de la infancia. Y esto está interesante porque es como, tiene mucho de la niñez, que esta es la parte de dramatización, digamos, de la, del documental, es un docudrama. Toda la primera parte es un poco de dramatización de, de su niñez de su infancia y luego vienen muchísimas imágenes de archivos y su relato de voz, de voz en off.